En M24, comienza... Coordinación General, Asociación de Funcionarios del Campo.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 Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque. para cantar. Bueno, buenas tardes este, a toda la audiencia. Esto es Salud en Movimiento por M24. Este, este programa del jueves 2 de junio. Este, estamos acá con, con Alex. ¿Cómo andás, Alex? ¿Cómo andás, Pablo? Andás bien. Bueno, saludar a toda la audiencia también. Este, y bueno, saludar a saludar al Coco, que hoy no está este, Está trabajando, dice El Coquito, sí, agarró una changuita para sí, hacer, parece Está levantando plata el loco <risa> ese. Con Nachito Piedras debe estar el Ah, sí, claro, ahí va la, su, otra, su otra industria este, Bien, eh, saludo por allá al Beto y a Nacho, que andan ahí en la vuelta este, Y bueno, eh, acá para empezar un poco a compartir con los compañeros eh, Saludo a todos los compañeros que nos están escuchando a lo largo y ancho de los sanatorios, de las policlínicas, que sabemos que siempre en los rincones hay una radio prendida este, que, que está sintonizando la M24. Este, y bueno, decirle que nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar un WhatsApp este, al número de teléfono 098-979-979, que, que bueno, nos aparece acá y, y compartiremos los que nos vaya llegando. Reiteramos el número 098-979-979. Es correcto. No puedes comprar el sol. Eh, Alex, elecciones. Este, el, el viernes pasado, eh, AFCASMU, la Asociación de Funcionarios del CASMU, este, eh, tuvo su jornada electoral, como uh -huh. se hace todos los años, este, con, con, con un ejemplo de, de lo que es la democracia sindical, eh, eh, contanos un poco cómo lo viviste, y ahora después vamos a ver los resultados, vamos a estar hablando con partes comprometidas. Bueno, eh, una nueva fiesta electoral del sindicato, algo que se realiza todos los años. Eh, el estatuto marca que tiene que ser los primeros días de abril, pero bueno, por, raz por razones este eh, logísticas y de, y de algunos problemas que tuvimos, tuvimos que pasarlas para, para el 27 de mayo. Pero bueno, la sensación que nos quedó es que una gran participación de los compañeros y compañeras, una elección eh, donde se presentaron tres agrupaciones, uh -huh. la agrupación este, 1973, la, la lista 6, y la primero de mayo, que es la otra lista, este, donde nos sometimos al, al voto de, de los compañeros a ver si cambiamos o no cambiamos la, la dirección del sindicato. Y hubo cambios, hubo cambios en esta Hubo publicidad. cambios, justamente ahora vamos a estar hablando con, con una compañera que capaz que si está ahí en el teléfono ya le damos paso para después liberarla y, y poder seguir, si te parece Alex. Eh, Soraya, andas por ahí. Sí, acá estoy. ¿Cómo te va, Soraya? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes, Soraya. bien. Buenas tardes a, a todo el equipo también y a todos los y las escuchas. Bien, perfecto. Justo, es, supongo que estabas escuchando, estábamos comentando con Alex la jornada electoral y Alex hablaba un poco de los cambios que se dan, que está buenísimo, tiene que ser así. Este, eh, en tu caso, estamos ahora la presentamos como, como, como la vicepresidenta, ¿no? que si bien todavía este, no se dio la asamblea ordinaria, recordemos que Que, que todos los cambios se dan después de la asamblea ordinaria pero ya sos la, la el vicepresidente presidente. y el vicepresidente que se da en la noche de este Ese sí se da en, la misma noche ¿no? en la misma noche bien eh, contanos un poco cómo lo viviste vos Soraya bueno primero que nada eh, agradecer a todas las compañeras y compañeros que hicieron este uso de, de su derecho al voto primero a todos ellos uh -huh. y ellas y a todos y todas las que participaron de una manera o de otra eh, la posibilidad de, reale de realizar la elección Bien. y sin duda también agradecer el voto de confianza hacia nuestra agrupación la agrupación lista 6 este, que, que sin duda tuvimos un, un muy buen este, nivel de, de votación entonces sumamente este, satisfecho por, por eso y agradecido por, por la confianza Este, de que, bueno, de esas compañeras esos compañeros que, que depositaron este, el voto en, en nuestra agrupación. Correcto, vamos para, para contarles un poco a la audiencia, si bien sabemos que los compañeros ya, ya, ya saben los resultados. La lista 6, que es eh, la, la, la, la cual tú representas, este, consiguió el segundo lugar consiguiendo la vicepresidencia de AFCASMU, que sos vos, y además consigue dos consejeros más. Es cierto, Bien. es cierto. Tuvimos tres consejeros este, en una situación muy compleja que teníamos, este, que uno siempre tiene que, que reconocer las situaciones, pero que bueno, que, que aún así este, logramos sortear este, esas dificultades este, y sobre todo obtener la confianza de, del voto de, de una cantidad importante de compañeras y compañeros. Eso este, es fundamental, nosotros agradecemos porque... bueno. Es la confianza, ¿no? Por supuesto. La expectativa de los trabajadores y los trabajadores este, que ponen con su voto este, en una agrupación. Más allá de que nosotros, lo, los dirigentes y las dirigentes, todos uh -huh. eh, que tenemos experiencia y años ya en la militancia, sabemos que ninguna agrupación por sí sola este, va, a ten, va a tener este, grandes logros. Porque bueno... Eh, es eso, es una participación mayor o menor en un colectivo, en un consejo directivo, donde, donde bueno, en algunos casos se tratará de encontrar los consensos necesarios para, para tratar de avanzar, y en, y en otros no, uh -huh. pero, que, pero que en definitiva, este, acá, este, en, en este consejo directivo, acá es, muy, es muy difícil que alguien pretenda llevarse puesto todo este, y conseguir los avances necesarios este, por sí solo. Es así aquí Ajá. y en Pekín. Pero este, de cualquier manera este, yo tengo una, una preocupación uh -huh. este, que no la, no la voy a ocultar, que es este, el nivel de, de votación, que si bien fue un poco mayor que el del año pasado... Uh -huh. Un 1% mí, más. Claro. A, a nosotros nos parece que eh, este, nuestro principal y primer desafío debe, debe ser ese, ¿no? Este, convencer a esa masa de trabajadores y trabajadoras de la importancia del sindicato y la participación. Porque el, el no votar tampoco pienso yo, interpreto, que este, es que no están de acuerdo con el sindicato o con ninguna agrupación o que no les interesa en uh -huh. muchos casos hay muchísimo desconocimiento, nosotros tenemos, asistimos a un recambio genera generacional donde las compañeras y compañeros comenzaron su ciclo laboral con muchas conquistas obtenidas este, que ni siquiera conocen este, el origen, uh -huh. las tienen, eh, se han apropiado de ellas y lo tienen como algo natural. Uh -huh. ¿Verdad? Ya nació con el casmo muchos años, sabemos este, hay cosas que, no, que tampoco yo llegué a vivirlas pero por ejemplo, sí sé de la historia de por ejemplo, de la conquista de las seis horas correcto ah. y, y de otras tantas conquistas que sí este, fuimos protagonistas a lo largo de nuestra vida laboral y sobre todo como afiliados a Casmo a la FUI y al PCNT de las conquistas que fuimos obteniendo a lo largo del tiempo eh, hay muchos factores Pero creemos que, este, que hay un poco este, de temor a una situación de incertidumbre con respecto a, a, al manejo de la institución, con respecto a sus recursos humanos, pero también hay mucho desconocimiento. Uh -huh. este, y bueno, esa responsabilidad eh, nos compete a nosotros, ¿no? A la dirección de ASCASMU le compete, eh, junto con, con los cuadros intermedios, con las direcciones intermedias, que son los comités de base, uh -huh tratar de difundir cómo se obtuvieron todas esas conquistas, cuál es el origen, compenetrar a esos compañeras y compañeros este, que hacen su fruto de, de todos los derechos que hemos obtenido, pero que en realidad ni siquiera conocen su origen, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, me parece que es parte del fortalecimiento de Ascasmo, pero no como un cliché, sino en realidad de desarrollar líneas de trabajo que apunten a fortalecer el sindicato convenciendo de la importancia de la existencia del sindicato y de la participación unos en más grado y otros en la medida que pueden pero mínimamente con el voto y, y las asambleas de la importancia que es tener un sindicato vivo ¿verdad? sí, sí y a generar el sentido de pertenencia que, que, que cuesta tanto a veces este... Este, cuesta mucho eh, bueno, nada pasó por casualidad en este país este, uh -huh. 40 años en la historia de la humanidad no es nada en las vidas personales es mucho pero no de casualidad por este país pasó una dictadura no de casualidad pas siguieron pasando cosas este, donde bueno fue primando el individualismo por encima de las causas uh -huh. colectivas y por encima de la solidaridad pero eso no quiere decir que nuestras compañeras y compañeros no sean solidarios que no les interesen los colectivos simplemente que hay que encontrar las formas de traerlos para este lado uh -huh. encontrarle el seito que tendrá que ser también a través como decía una, una compañera uh -huh. con mucha experiencia como dirigente de Asamu, a través de sus pares Correcto. ¿por qué? porque hay lenguajes distintos la lucha de clases es siempre la misma pero está claro que el relacionamiento y la forma cambia este, eh, en, su, en las formas de comunicación y al lenguaje uh -huh. es así Sí, sí, totalmente. Este, y, y a todo eso nosotros tendremos que revisar con la cabeza lo más abierta posible para ver cómo nosotros captamos la atención primero y el convencimiento después, no de adoctrinarlos, sino de convencerlos con hechos uh -huh. y con nuestra experiencia, con la historia de la organización sindical, de, la, de convencerlos de la importancia que eso tiene. Uh -huh. Así que, este, en definitiva, los desafíos este, son muchos, Este, la satisfacción existe, por supuesto que sí, de tener una nueva, m, m, m, una nueva elección, un nuevo consejo directivo, pero no nos depara un camino arduo, ¿verdad? Estamos este, enfrentando a una patronal complicada, ¿no? Estamos enfrentando a una patronal este muy complicada, donde, donde bueno, en realidad se, no sé a veces si en realidad se pretende desconocer Y yo creo que hay un poco, un poco sorprendente de desconocer, en algunos casos y en otros este, tal vez también se desconozca, uh -huh. este, que es donde una política de recursos humanos, que, quienes la llevan adelante pretenden interpretar los derechos y las normas que nos rigen y las conquistas de los trabajadores a lo largo del tiempo Sí, sí, aprueba hasta que en el reglamento tenían artículos contra la licencia este, por estudio y la donación de sangre sí. Bueno, cosas. con la licencia por estudio seguimos teniendo problemas Ajá. ¿no? porque, por ejemplo en lo que hace la licencia por estudio es eso no es licencia por examen Exacto Es Ajá. licencia por estudio, no por examen para la FUS. ¿Por qué? Porque la FUL logró la licencia por estudio antes de que, de que existiera la ley para todas y todos los trabajadores de toda la rama de actividad. Ajá, bien. Lo que quiere decir que el resto de los trabajadores se rigen por la ley que tienen que presentar certificado de examen. Uh -huh. En el caso de la Federación Uruguaya de la Salud, no, porque como todas las normas se aplica la más favorable para el trabajador. Y, por ejemplo, los trabajadores ...de CASMO o de cualquier institución privada de salud... ...en realidad no tienen por qué presentar ningún certificado de examen... ...porque les corresponde licencia por estudio, no por examen. ajá Se presenta certificado cuando son otros cursos de capacitación y o congresos. Solo presentas no... el certificado que estás estudiando, en su momento. En su momento. Bien. Es, de eso se trata. Una, entonces una este, y, y traje a colación de este tema porque lo nombraste y en definitiva porque tenemos una compañera despedida justamente el día de las elecciones, donde se le dejó el comunicado de despido encima de su, de su puesto de trabajo cuando la compañera se, este, oh. se levantó para ir al baño y cuando volvió se encontró con esa situación. Este, eso tiene una lectura este, bien importante, ¿no? ¿Y, y, y, y, y la, el motivo fue el tema de que no presentó certificado? El tema que estamos tratando es mucho más amplio, pero, pero sí, el motivo es que presentó fuera de tiempo su certificado de examen. Ajá. Uh -huh. uh -huh. ¿No? Pero no, no lo tomamos como una referencia porque hicimos mención, sí, nosotros sí, no queremos sí, profundizar sí. en este tema, pero lo pusimos porque tú hablaste del reglamento de funcionarios, uh -huh. donde se pusieron exactamente este, algunos artículos que contravenían el Consejo de Salario y las normas. Este, y bueno, nombraste el tema de licencia por estudio y, y me hiciste recordar de la situación que es muy Bien. fresca, como, como por ejemplo, ¿no? Pues sí, sí, como para poner en conocimiento a la patronal que estamos, eh, que pues estamos sí, enfrentando. No sé si la patronal nos escucha. Acá lo más importante este, es, es el conocimiento que tienen que tener los trabajadores y trabajadores para hacer valer sus derechos. Uh -huh. Este, las trabajadoras y los trabajadores sino, somos quienes tenemos que conocer nuestros derechos para hacerlos respetar y hacerlos respetar individualmente pero sobre todo por medio de los comités de base y del consejo directivo en este caso de Es que eso es de esta manera y por eso es que nosotros tenemos que seguir este seguir este echando músculo para para hacer frente a, a estas situaciones y a tantas situaciones este, que se han sucedido en los últimos tiempos, este, que por lo menos para nosotros este, tienen un carácter totalmente arbitrario. Tal vez, este, si tuviéramos más conocimiento o hubiera este, la posibilidad de una investigación administrativa por medio del sumario, uh -huh. eh, bueno, capaz que también nos quedaríamos tristes por algunos despidos, pero entenderíamos que hay... Este, causal suficiente para que la institución, este, eh, tome esa resolución. Uh -huh. Ayer, nomás, te digo, me quedé, este, muy sorprendida, y me quedé muy contenta por la compañera nueva de Upeca del Cerro. Uh -huh. La chica que salvó a la otra chica en la calle. Sí, sí, este, sí, Donde un señor, este, un señor, un hombre la, la, la llevaba con un cuchillo en el cuello. Uh -huh. Este, Y bueno, nos encantaría que esa política de CASMO para con, con esa nueva compañera que nosotros tenemos y que le damos la bienvenida, sea esa política amine, amigable uh -huh. y empática para todo el conjunto de trabajadoras y trabajadores de CASMO. Uh -huh. Que no solo sea para determinados casos que pasan por televisión. Eso comentábamos sí. hace un rato con Alex, ¿no? Que es, eh, estamos, también nos alegrábamos un montón por la, por la compañera. Eh. Quiero este... dejar claro que no, eh, me animo a decirlo, pero no es de ninguna manera que, que estemos molestos con que se haya tomado Para nada. Eh, este, a la compañera que tenía una situación muy vulnerable y que, y que ojalá este, pueda desarrollar este, eh, perfectamente en el desempeño laboral. Este, creo que es muy importante que todas las personas deberían tener la oportunidad Este, y me parece muy bien y para nada estamos este, contraviniendo o poniendo de manifiesto una situación de que nos moleste. No, Simplemente no, estamos supuesto. hablando de otra cosa. Claro, el, este, el, de lo mediático, el, ¿no? Claro. Entonces, para algunas cosas, las que salen en televisión, este, y sin embargo adentro de la casa barremos abajo la alfombra y tomamos decisiones que perjudican familias enteras. Sí, esto de, de, del caso de, de, de esta nueva compañera que tomaron. Este, es un, una respuesta marketinera, una lavada de cara... sobre lo que ha hecho el CASMO hasta ahora con sus trabajadores. Por supuesto que este, desde acá, desde, desde el estudio de la radio... desde ASCASMO y, de, y de todos los trabajadores... la bienvenida a esta nueva compañera. Ojalá que tenga una larga trayectoria en el CASMO... que pueda hacer su carrera funcional... Este, que pueda este, dejar de estar en esa en situación de vulnerabilidad... pero no podemos evitar decir... Que el Casmus ha arruinado vidas de compañeros al echar gente este, por nada. por, por El simplemente caso de Claudia gusto. que estuvo acá, que por claro. no darle este, eh, se tuvo que renunciar por la Exactamente. enfermedad Exactamente. A, a eso mismo iba, este Pablo. Claudia, este Pamparata, una compañera que está enferma con leucemia. Tuvo que renunciar al Casmo porque el Casmo le negaba la prejubilación, la prejubilación este, que le, le, le, le significaba que dentro de tres años, si la compañera se mejoraba, si se, cuando se cuando se mejore, vuelve a trabajar. En este, uh -huh. Ahora esa compañera perdió un trabajo porque otro, el otro trabajo que ella tenía, sí le otorgaron la, la, uh -huh. la prejubilación y es el Casmo. Una, una situación muy mezquina. Exacto y el Casmo, uh -huh. no, el Casmo le arruinó uh -huh. la vida uh -huh. a esta compañera. Como ah, otras caramba. que estuvimos en las, en las que llorando nos decían tengo 50 años y no sé qué voy a hacer, porque me acaban de echar. Mucha mezquindad para compañeras y compañeros que le han de dedicado al Casmus uh -huh. sus mejores años ¿no? este, de vida, este, que por supuesto lo han hecho porque eran funcionarios y cobran su sueldo, pero también han dado muchas y muchos, y diríamos la mayoría, mucho decir sí, para, para a la institución que siempre este, es una institución que ha tenido siempre este, un lazo muy fuerte con sus trabajadoras y sus trabajadores. Uh -huh. este, es así desde siempre, pero bueno, eso poco a poco este, ha ido este, como en un despeñadero este, y nosotros este, lo vemos con, con mucha preocupación, pero preocupación por los puestos de trabajo que se iban perdiendo para esas personas que tienen una vida y una familia para mantener, pero en definitiva también para lo que es el futuro de la empresa. Porque si la gente no trabaja... Yo no, no estamos hablando acá de que la gente entre a cualquier hora, salga a cualquier hora y fume en su puesto de trabajo porque las cosas después se llevan a un extremo. Estamos hablando de que el trabajador debe ser reconocido y debe tener una situación amigable. Uh -huh. No de amistad, amigable con su lugar de trabajo. Que sea un lugar donde la persona, bueno... Más allá de que se invierno, tenga frío, lo que sea, bueno, sea un lugar donde va a trabajar, sabiendo que si entra en hora, que si cumple, que se trabaja, mantiene su vínculo funcional. Uh -huh. Y hoy no es esa la realidad. Acá entonces, el desa otro desafío muy importante que tenemos como, como consejo de este, es fortalecer la interna y ver cómo nosotros le encontramos el jeito, este, al relacionamiento con la empresa para encontrar este, algunos consensos, este, para que las trabajadoras y trabajadores, este, bueno, puedan desempeñar el rol que desempeñan en el área que sea, uh -huh. con determinadas seguridades, ¿no? Sí, sí, sí, no con, con esas presiones teorías. y esos niveles de estrés que se está trabajando este, hoy en día. Porque ahí está, es muy complejo, este, ya en sí mismo la salud es, es un área donde ha sido reconocido el burnout uh -huh. este, ni que hablar después del tema de la pandemia pero que sin duda que cuando hay este hostigamiento en forma permanente este, se crea, este, se sobredimensiona todo este, y en definitiva las, las compañeras las se terminan este, enfermando de verdad, certificando por dolencias diferentes uh -huh. este, por la sobrecarga por el estrés Este, bueno, si, se producen situaciones que en realidad no son buenas para nadie, porque no son buenas para el trabajador, pero tampoco es buena para la empresa. Exacto, porque, y menos para la persona es, que está cuidando, ¿no? que está brindando sí, cuidado. en definitiva esto no es una agencia de viajes. Exacto, ¿sí? Es una Trabajamos institución de salud donde se crea relacionamiento entre los usuarios y, y los compañeros en las distintas áreas. Sobre todo aquellos que necesitan de, del área asistencial en forma permanente, los que, yo qué sé, digamos los que están en tratamiento de, de diálisis, los que están en tratamiento de internación domiciliaria, los que están en tratamiento paliativo, los que tienen que ir a a hemato, a, a, a la policlínica de hematología, es decir, los que tienen determinadas patologías sobre todo y que recurrentemente tienen que ir a controlarse o para tratarse, van desarrollando un vínculo no solo con el médico, sino también con la enfermería, también con aquel que le da la hora en el mostrador. Uh -huh. Y el que le lleva el el la comida. Este, y todo eso hace a la atención, ¿no? Porque la persona que va a derecho y busca a aquella que le gusta eh, cómo lo trata y quiere que le dé el número, o la enfermera que lo llama y lo reconoce, bueno, hoy la inseguridad es para el trabajador, pero de alguna manera también es para ese usuario, que va a un lugar y de golpe se entera o busca a alguien que ya no está más en la nómina funcional uh -huh, uh -huh. este y es un componente emocional que también este es importante para la gente Por lo supuesto. más importante es la, es la vida la salud pero en el plano emocional todos sabemos también que se juegan algunas cartas no sí. en algunas seguridades totalmente así que este yo bueno. creo que este consejo directivo tiene desafíos varios este y quiero decir una última cosa bien yo creo que nosotros tenemos que también encontrar la alternativa de cambiar, por lo menos en algunos aspectos, este, el estatuto, uh -huh. porque un gremio este, tan grande como Ascasmu es impensable y lo difícil que se hace tener elecciones todos los años. Uh -huh. Es muy difícil porque además uno puede estar muy entusiasmado con muchos proyectos, pero en definitiva, eh, mira la fecha que estamos, Este, estamos en junio Mientras se hace la, la asamblea ordinaria Mientras asumimos Hacemos el cambio de firmas Las cuentas del banco Todo sí, lo que sí. ya sabemos que hay que hacer Y después este, Bueno, llega el verano Donde empiezan muchas licencias Donde se produce, todos sabemos en este país Un, este, un periodo ahí medio, medio bajo Medio chato para uh -huh. todo Y cuando queremos ver, estamos otra vez haciendo campaña electoral, fijando fechas de elecciones. Uh -huh. Exacto. Este, está bien. Este, aquellos que, que propusieron este estatuto lo hicieron pensando en el, en el sindicato que había, que era un número que prácticamente era el, el 10% de lo que somos hoy. Correcto. Exacto. Entonces, este, algunas modificaciones tenemos que, que aventurarnos este, a hacer, encontrar la metodología, porque realmente es un, muy pocos meses, no da para eh, desarrollar ningún proyecto, este, pero también además es que es desgastante este, no solamente para quienes este, pretendemos integrar el, la dirección, pero sino también para la gente, ¿no? Cuando quiere ver, está otra vez en, en, escuchando que hay elecciones. Es correcto. Exacto. Y, bueno, y también es un gasto importante para el sindicato. Bueno, Soraya, la verdad que encantado de haberte tenido en, en, en este espacio. Este... Ahora vamos a recibir a, a Sonia, que es este, continuación de la presidenta del sindicato. Y bueno, nos estaremos viendo en Oscamos todos los claro. martes. Te mandamos claro sí. un abrazo grande, Soraya. Bueno, otro para ustedes. Saludos a Sonia. Chao. Chao. Chau, chau. chau.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 Deze kamer die een huisje goles. Soy lo que sostiene mi bandera, El que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes controlar las nubes. Tú no... Bueno, eh, vamos a continuar un poco, estamos escuchando Calle 13, Latinoamérica, sí. para mí es, un, es un, temón, un, temón. un temón, y bueno, tenía por acá el machete de, de las elecciones para repasar un poco con, con los compañeros de los que veníamos hablando hoy, y ya a continuación seguimos con, con Sonia, que nos está esperando, este, las tres agrupaciones que se presentaron, Alex, 1963, 73... La lista 6 y la 1 de mayo. Este, la 1973 consiguió 482 votos, este, la lista 6 consiguió 371 votos y la 1 de mayo 289. Este, eh, la 1973 eh, consigue la presidencia por ser la lista más votada y la lista 6 consigue la vicepresidencia por ser la segunda, la segunda lista era. más votada uh -huh. este, Sonia que es con la que vamos a hablar ahora continúa siendo la presidenta porque ya eh, eh, en las elecciones pasadas había este, eh, sido electa como presidenta y, y la 73 consigue tres con, cuatro consejeros cuatro consejeros eh, compañero Alex Gonela, con el que estoy hablando, <risa> este, eh, Álvaro Coco Bengochea y eh, Claudio, Otonelo, Claudio este que se suman a Sonia. Exacto. La lista 6 consigue este, tres consejeros, Soraya, con la que hablábamos recién, Mariela de Minco y Cristian Escarone. La lista 1 de mayo consigue dos consejeros, este, Adriana Fernández y Katy Farías. Uh -huh. Lo que hablábamos hoy, lo que sale del día mismo de la urna... ...es la vicepresidencia y, y la presidencia. presidencia de AFCASMU. Las secretarías este, eh, se deciden... Eh, ...entre esos compañeros que salieron como consejeros... ...después el primer Biblia. consejo, luego de la asamblea ordinaria. La asamblea Las secretarías son, bueno, secretario general, secretario de Cultura... Secretario de Prensa y Propaganda, Secretario de Organización, Secretario de Actas, Tesorero y protesorero. Tesorero. Por ahí fueron los resultados eh, y bueno, vamos a darle paso a Sonia. Sonia, ¿andas por ahí? Sí, ¿cómo andan? Todo bien acá, ¿Cómo este, charlando un poco con Alex de las elecciones, eh, agradeciendo, que no, no, mirá, que, que, que mal nosotros, agradecer a todos los compañeros... Que en tarea militante hicieron posible, hicieron las, posible elecciones, las elecciones, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué que, que tal? Que eh, unos cuantos. Fueron unos cuantos, es un laburo bárbaro de todo uh -huh. el día. Este, la comisión vos... electoral, la comisión electoral. Sí, que, sí, a este, todos. Que a, trabaja para que estas elecciones se lleven adelante y se lleven de la manera más ordenada posible. Contanos un poco, Sonia, ¿cómo viviste vos las elecciones y, y demás? Eh, bien, como. ...cómo es parte, digamos, de sello de identidad de este sindicato... ...con absoluta transparencia... Eh, ...un año más, una fiesta electoral... Eh, ...en donde el sindicato entero se pone a, a, este, a definir... ...cuáles son las nuevas autoridades para el siguiente periodo... Y, ...y ahí participan todos, ¿no? Participan los que están haciendo la actividad militante... Los que están en la mesa, en la comisión electoral, los que están en el sindicato, los que van al escrutinio, los que fueron a votar. Uh -huh. este, todos los compañeros que fueron a votar, que se comprometieron en decir yo quiero tal cosa, no importa qué, pero eligieron. Los, los que votaron a una, a otra, o cualquiera de las tres listas, los que votaron en blanco, o los que o sea, votaron a un lado. todos son expresiones este, que demuestran la, la vigencia, la validez, y la transparencia que se dan en las elecciones y que, como siempre, no hay cuestionamiento a, lo, a los resultados. Este, entonces, por supuesto que vamos a, a, este, a estar, digamos, muy felices de que esto se dé, porque significa que hay sindicato y, y bueno, y ahí estamos, como siempre, cumpliendo uno de los principales objetivos, ¿no? Este, no permitiendo a la empresa que cumpla su objetivo que es que el sindicato no exista. Bueno, estamos existimos lo demostramos en cada una de las actividades que tenemos uh -huh. y, y bueno, y el colectivo se pronunció y este y bueno, y continúa, continuamos con las actividades de de, de siempre. Saludamos a todos los que se, los que participaren, Este y convalidamos los los este los resultados y este esperamos tener una actividad Este, en este año, que sea con muchos más compañeros este, en la vuelta, participando, resolviendo, proponiendo, discutiendo, este, haciendo, ¿no? Que uh -huh. es lo que tenemos que hacer para defender nuestros intereses, que es la única herramienta posible para defender los intereses de los trabajadores. Y somos nada más ni nada menos que un sindicato este, de la salud con, de una empresa que nosotros la, categ la categorizamos como la empresa más, represiva de la salud privada y una patronal que tiene un objetivo clarísimo que es, se contrapone claramente con los intereses de todo el colectivo de trabajadores. Uh -huh. sí. ¿En, qué, ¿En qué situación, Soña, este, en qué situación eh, política asume esta nueva dirección de, de Afgasmo con, con relación a, al, al relacionamiento con la empresa? bien tenemos un tenemos no tenemos relaciones este, rotas porque tenemos este, instancia de negociación tripartita eh, pero estamos a la espera de la digamos de la de la gran discusión o de la discusión de fondo en las grandes ligas que es en el ministerio de trabajo con la con el director nacional de trabajo y que estamos a la espera de que esa instancia se dé que se abra en esa esa esa mesa tripartita en donde este, se logre discutir a fondo cuáles son los proyectos que la empresa tiene este, y que nosotros como trabajadores podamos dar nuestras opiniones en esas instancias este, para eh, esclarecer el tema de, por ejemplo, eh, reestructuras, tercerizadas, condiciones de trabajo, este, objetivos asistenciales en general, Este, y, que, bueno, y que esa discusión para nosotros es cardinal. En lo que tiene que ver a las instancias bipartitas eh, las estamos las tenemos eh, ahora por ejemplo teníamos de salud laboral y de género que esas no se pueden suspender este, bajo ningún concepto, estemos en conflicto, no estemos en conflicto porque están pautadas por ley pero también tenemos esta instancia de relacionamiento pedimos Una, una bipartita de relacionamiento el martes por este, diferentes circunstancias y situaciones que se están dando y para tratar centralmente una problemática que hay con, en el call, en el nuevo call center. Uh -huh. este, y bueno, ya nos dieron fecha de bipartita para, para el viernes 10 a las 10 de la mañana y ahí, bueno, plantearemos todo lo que denuncian este, los compañeros en qué condiciones están trabajando y porque es un call nuevo en donde después de muchos años que hemos insistido en, en las pésimas condiciones que se trabajaba desde el punto de vista locativo uh -huh. bueno, en el caso del call lo hicimos por salud laboral como corresponde este, eh, se inauguró un call nuevo con un montón de aspectos resueltos pero otros tantos parecen... Eh, ridículo, que no están resueltas, bueno, no lo están, y como colectivo, los delegados y hasta todo hará el análisis y el planteo en relación a esa situación. Este, hay un director eh, que corresponde a, a esa área que parece como, eso es una cuesta, cuestión bastante característica, ¿No? No tienen idea de lo que de, de lo que dirigen, pero toman resoluciones que ...sin conocer qué es lo que está funcionando... ...y desde ahí generan un montón de problemas, ¿no? Bueno, todo eso lo vamos a discutir en la bipartita... Este, ...que ya está fijada para el día viernes 10 a las 10 de la mañana... ...más todos los aspectos este, que tenemos en la vuelta de relacionamiento... ...vale es decir, titularizaciones, este, cobertura de, de, de vacantes... Eh, uh -huh. ...cobertura de certificaciones... ...se está trabajando en infinidad de servicios con mucho menos personal del que se tiene que trabajar. Los, en el sanatorio 2, en alimentación, alimentación, hay una faltante de personal que está generada por cargos vacantes, que uh -huh. no están siendo cubiertos, uh -huh. está generada por certificaciones que no están siendo cubiertos y licencias que no están siendo cubiertas. Uh -huh. ¿Y saben qué? qué? No les autorizan horas extras. Entonces está uh -huh. complicado para poder cubrir la función y todo el servicio con toda esa faltante de personal. Bueno, eso ocurre en varios servicios. Entonces, hay muchas problemáticas para tener instancias bipartitas de, de discusión y para, para que se resuelvan, ¿no? Sí, sí, sí, sí, y, y, y a, a nivel de, de, de toda la empresa, ¿no? No hay un sector de CASMU hoy que, que, que diga, se está trabajando bien, está trabajando con la dotación de personal que se tiene que trabajar para, para, para trabajar como para... Respetar los protocolos, y pagar la, la asistencia adecuada, ¿no? eso no pasa. Yo creo, de los que yo conozco, por lo menos no hay un sector este, que, que, que, que esté así. Eh, sí. Después, en alimentación, justamente, eh, es eh, lo que nos enterábamos el otro día, ¿no? de esos, eh, eh, los compañeros eh, de las empresas terciarizadas, eh, los licenciados en nutrición y li también licenciados en enfermería, ¿Qué les no, dicen? Licenciados ¿Sí? en enfermería no. Licenciados, licenciados en, en Solo en Nutrición. Solo en nutrición. Sí, Bien. Sí, sí. Este, ¿qué les dicen que los van a pasar a Casmu pero que se tienen que abrir una empresa unipersonal? Sí, los les ofrecen, este eh, hubieron, primero para, para, para un poco aclararle a, a la audiencia, a sí. los compañeros, hubieron eh, trabajadores, nosotros siempre planteamos cuando empezaron las tercerizadas que Este, los trabajadores tenían que ser funcionarios CASMO. Y eh, cuando la empresa alegaba que lo que pasa es que no tenía, este, ante la demanda, no tenía personal, nosotros le decíamos que, bueno, que contrataran a los, a los trabajadores de las empresas tercerizadas como trabajadores CASMO. Correcto. Este, bueno, ahora en algunos servicios lo están haciendo O sea, están compañeros que pertenecían A una de las empresas tercerizadas O a otras, no sé cuáles este, los, los pasaron como suplentes Mira. En enfermería Sucedió con enfermeros, con licenciados En enfermería Y en servicio, con auxiliares de servicio Nosotros lo cual saludamos Porque fue el reclamo desde el pique, desde el principio este, En, la, en la alimentación Lo que plan, le plantean A los licenciados es Eso que tú acabas de decir, Pablo uh -huh. Que se abran una unipersonal Para ASCASMO Sigue siendo eh, Una tercerización Nosotros queremos trabajadores CASMO No queremos trabajadores tercerizados Y ya lo hemos argumentado Será una resolución individual de cada compañero uh -huh. este, Si acepta o no Esa propuesta En donde el CASMO le cambia este, La dependencia Pero el trabajador pasa a ser una empresa unipersonal Y pierde todo lo que pierde, ¿no? Y si pierde aguinaldo, salario vacacional, te pueden contratar por más cantidad de horas. Uh -huh, Inclusive, uh -huh. este, eh, y bueno, todos los derechos laborales que tenemos, los, los, los, los, los grupo 15 no los tendrían. Uh -huh, uh -huh. Este, pierde mucho. <coughs> Pero aparte... Eh, una, un... Una tomadura de pero, ¿no? Este, te tomo como trabajador casmo, pero tenés una unipersonal. O sea, que sos... Eh, el tenés, número de ficha, nada eh, más. Claro, Seguro, tenés. porque después la, la empresa sos vos. Si, no hay, te, si te enfermas no corre certificación. No corre nada. Claro, no, claro. Claro, la empresa claro. es, uno, es uno mismo, claro. que trabaja para el casmo. Vos le vendés servicios al le, casmo. Se, le vendés servicios al casmo. Le vendés su, su fuerza de trabajo, se la vende al casmo. Pero sigue siendo una empresa totalmente ajena al casmo. Exacto. Es una empresa tercerizada, nada más que... Es unipersonal. Claro. Entonces, nosotros como sindicato seguimos reclamando lo mismo. Para nosotros esto no es solución este, para nada. El otro aspecto que sí, eh, también no quería perder la oportunidad de mencionarlo Bien. ahora, parece ser que con, con la situación que tenemos este, en este momento de... de eh, el frío, las este, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera, en la urgencia parece ser que están siendo necesario este, tener más camas. Uh -huh. Entonces, parece ser, eh, parece ser que están poniendo camas, no se sabe muy bien este, eh, dónde, pero lo que sí está claro es que donde las están poniendo los espacios no alcanzan. Uh -huh. El distanciamiento... Tiene que mantenerse. Los box tienen un espacio para tener las camas que tienen que tener. Y además de eso, que por supuesto, si eso se y se comienza a funcionar así, este, nosotros haremos el reclamo que corresponda ante la empresa en primer lugar y si no, ante quien corresponda, este, la dotación de personal que tiene que haber para todas esas camas que piensan incrementar. Este, está bien la demanda, pero la atención se hace ...con los recursos necesarios en los espacios estipulados y reglamentadamente establecidos... ...y con el personal adecuado para poder este, atender a esos pacientes que van a ir en esas camas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos en una actitud este, preocupados. Mañana visitaremos por allí, este, que irá Alex, por ejemplo que está allí a recorrer esa, esa urgencia y ver este, eh, en qué condiciones están esa cantidad de camas que pusieron allí. O sea, a la, a la orden, señor presidenta. Cama, en, en la salud cucheta no puede haber, ¿viste? Vos quedate bueno. tranquila que si va un medigrupo arren corren todas las camas. Y después, <risa> ahí, ahí aparece el espacio enseguidita. <risa> sí, pero no, no, no van a ir ahí, ese Eso. es el tema. No, claro. Este, Entonces, el, eh, lo importante es que todos nosotros que somos usuarios y todos los usuarios de CASMUS seamos atendidos como corresponde, en el lugar que corresponde, con los distanciamientos que corresponde, en las condiciones que corresponde, y con la cantidad de personal necesario para poder este, brindar esa asistencia, ¿no? Uh -huh. Es correcto, correcto, buenísimo. Este, bueno, no sé si te queda algo por ahí en la vuelta, Sonia. Eh no sé si hablaron porque no los pude escuchar desde el principio qué feo no lo que pasa es que estoy, soy soy ¿viste? que soy un ser este, <risa> mayor así que, eh, ser soy mayor. un ser que tengo que tengo vida propia y, y en este momento me está visitando una amiga que vino del exterior y que bueno estaba estaba con ella este y por eso no no pude escuchar el programa desde el principio pero hablaron del tema de, de del sitio de memoria sí no no no hablamos del justo tema del sitio, sitio de vamos a hablar de eso justo mira así que Ta. ahí tenés la palabra Ta. no este eh, es para nosotros un, un este, una profunda alegría que la comisión honoraria de sitios de memoria reciente nos haya otorgado este el pedido Que, ...que hicimos, de que se nombrase este, sitio de memoria el, el Centro Médico Boulevard... Uh -huh. ...ex Embajada de Venezuela, lugar desde el cual este, secuestraron a Elena Quinteros. Uh -huh. Como decía yo hace unos días atrás en un este, eh, evento, de, en una actividad de la FUS, explicando este, esto... Nosotros como trabajadores nos encontramos con esta, con esta situación desde el momento que CASMU eh, compró esa, esa, esa casa. Y desde ese momento para nosotros no era un lugar común, no era cualquier cosa, era el lugar donde era la ex embajada de Venezuela y de donde secuestraron a Elena Quintero. Uh -huh. Y la responsabilidad de que allí uh -huh. se señalara ese hecho histórico que ocurrió allí y lo que significó para este este país eh, fue algo que eh, el sindicato llevó adelante encabezado por la propuesta que hizo la compañera Beatriz Barbosa. Uh -huh. este lamentablemente la empresa eligió hacer en ese momento una una un, poner una placa recordando ese hecho <coughs> con la teoría de, do, de los dos demonios que por supuesto nosotros totalmente este estamos totalmente en desacuerdo uh -huh. y por eso Por suerte, eh, desde el 2018 existe la ley que nos permitió hacer este petitorio y que se nos otorgaran esta semana, eh, que, es, que es así. Este, por lo tanto, estamos muy contentos como sindicato de, de, de, de poder lograr ese homenaje justo, ese lugar, señalar ese lugar este, histórico, y la responsabilidad como trabajadores de que la memoria uh -huh. para que no vuelva a ocurrir y además porque seguimos peleando por verdad y justicia, este, nos, nos tocó encontrarnos con esto y tener que llevarlo adelante y hoy se nos da, se nos otorga este, esa petición. Por lo tanto estaremos en, el, en breve en estos días eh, coordinando con todos los que adhirieron A esta petición, que no solo fue de AFCASMU, sino que adhiere, adhieren, y tú, Pablo, puedes ahora mencionar a todos los que adhieren. Este, y SMU, haremos. FUNTEP, este, Municipio B, La FUS, este, no, y, CNT SNT, y, y, y este, por ahí AFCASMU. Y AFCASMU. familiares. Uh -huh. Y familiares y, familia, familiares y Crisol. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. este, entonces, eh, realmente toda una. Este, una entramada de organizaciones este, muy importantes desde el punto de vista este, del país uh -huh. eh, que hicimos eh, que acompañaron a Fcasmo para hacer punta de que esto se logre y que bueno que estamos trabajando para, que, para poder plasmarlo uh -huh. es una responsabilidad este, una responsabilidad nuestra este, poder lograrlo esto y, y bueno este eh, en en breve trataré este, iremos eh, volcando digamos cómo cuándo se va a hacer cómo lo vamos a hacer este, para nosotros se nos acerca una fecha muy importante que es el aniversario de ese secuestro que es el 28 de junio uh -huh. y por tal motivo estamos trabajando para llegar a esa fecha sin duda que es una notición no este, sí es algo que, sí. Que, que que estábamos hace rato en la vuelta con eso que se pudo dar mandamos un saludo enorme a Beatriz, que es la que ha andado en la vuelta desde el principio con esto, uh -huh. y sí, hasta el día de hoy, todos los días me comunico con ella, y, y, y tiene algo para contarme, o algo para decirme, este, y, y, y bueno, sí, como, como sindicato es lo que es hacerlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que esto trasciende más allá de, de nuestro sindicato, esto es este, para la sociedad en, en toda, ¿no? Este, que haya un sitio reconocido y que esté plasmado en, en, en algo que de verdad este, cuente lo que pasó ese día y no lo que hay ahora, este, es lo que la sociedad se merece, ¿no? el, el tener la memoria presente, la historia presente, ¿para, qué? para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Sin duda, sin duda. Y también es este, si, eh, lo que nosotros vamos a, esa actividad, ese día que inauguremos ese homenaje, señalemos ese sitio, este, va a ser de una trascendencia fundamental. Para nosotros, acompañado de todas esas organizaciones que recién nombramos, y la actividad va a ser de, a la altura de ese hecho. ¿no? Este, por lo tanto, estamos muy felices porque se nos haya este, otorgado el sitio y trabajaremos este mes como tema central. Uh -huh. este, porque es un tema cardinal para todos los trabajadores y tenemos la responsabilidad de que esto se concrete vamos a convocar a todos los sindicatos de base de la federación a las organizaciones este, que nombrá que, que, que son este, que adhieren uh -huh. y que en conjunto todos haremos este, esta inauguración de este sitio de memoria este, Elena Quentero y por verdad y justicia no y nunca más terrorismo de Estado Bien, perfecto, Sonia. Entonces, porque ya estamos este, un minuto pasado a las 19 horas, este, te agradecemos la comunicación. Eh, un abrazo grande. Salud, Presidenta. <risa> Salud, Presidenta. Gracias. Saludos a todos. Gracias chau, por estar ahí. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, nos eh, tenemos que ir. Tenemos Alex, que irnos. Este, la semana que viene ya va a estar de nuevo la voz inconfundible y romántica de Coco. De este, Álvaro Coco. <ríe> Álvaro Vengochea. Coco Bengochea. Qué jugador. <ríe> este, nosotros decimos hasta acá. Hasta acá llegamos. Este, los, los, los, nos escuchamos la próxima semana en Salud en Movimiento. Chau, chau.